Segundo libro de los Reyes, capítulo 19. Cuando el rey e z e q u í a s lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de Jehová. Y envió a e l i a k u í mayordomo, a z e b n a escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amos, para que le dijesen: Así ha dicho e z e q u í a s Este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del r a b s a c é s a quien el Rey de los Asirios su Señor ha enviado para blasfemar al Dios viviente, y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Vinieron pues los siervos del rey e z e q u í a s a Isaías. E Isaías les respondió: Así diréis a vuestro señor. Así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada. Y regresando al r a b s a c e s halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir que t i r a k a rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y envió embajadores a e z e q u í a s diciendo: Así diréis a e z e q u í a s rey de Judá. No te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron, esto es Gozán, Arán, r e c e f y los hijos de Edén que estaban en Telasar? ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de a r f a d y al rey de la ciudad de Sepharvain, de e n a y de i b a Y tomó e z e q u í a s las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová, y las extendió e z e q u í a s delante de Jehová. Y oró e z e q u í a s delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de s e n a q u e r i b que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso las destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvano, te ruego de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú, Jehová, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a e z e q u í a s Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de s e n a q u e r i b rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que Jehová ha pronunciado acerca de él. La Virgen hija de Sión, Te menosprecia. Te escarnece. Detrás de ti mueve su cabeza la hija de j e r u s a l é n a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado a Jehová y has dicho, Con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Líbano, Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feraces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de la antigüedad lo tengo ideado. Y ahora lo he hecho venir. Y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados y confundidos. Vinieron a ser como la hierba del campo y como la hortaliza verde, como heno de los terrados, marchitado antes de su madurez. He conocido tu situación, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te daré por señal, oh e z e q u í a s Este año comeréis lo que nacerá de suyo, y al segundo año lo que nacerá de suyo. Y al tercer año sembraréis y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiere escapado, lo que hubiere quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará fruto arriba. Porque saldrá de j e r u s a l é n remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: No entrará en esta ciudad ni echará saeta en ella. Ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, y mató en el campamento de los asirios a ciento ochenta y cinco mil. Y cuando se levantaron por la mañana, Y aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarezer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. Y reinó en su lugar Esar-Adom, su hijo.